Con Juan José Cezoro, con Giuseppe Quijarro, con Madón Martínez, con Silvia Casasola. Con noticias, con informaciones que nos dicen, Madón Martínez, por ejemplo, que el polo magnético de la Tierra se está moviendo y que los científicos están desconcertados. Sí, sí, eh, pero que ya ha pasado el meridiano de Greenwich a 40 km por hora. Algo más que si fuéramos a todo piñón en bicicleta, creo yo, ¿no? Cálculo. Pero hasta y si se nada... irá a terrapan por la izquierda, ¿no? Sí, lo digo con nada... <risa> sí. Y cuidado con la hora, ¿eh? Sí. Pero hasta hace nada ha estado desplazándose a más de 50 kilómetros por hora. Yo no sé si os acordáis que hace unos meses estuvimos hablando en la teatralía de la inversión de los polos. Es que este tema además lo, lo tratamos y os conté que la inversión de los polos se estaba acelerando, cosa mala rebasando las previsiones de los científicos. Y ya ha vuelto a pasar, o sea, se están confirmando esas sospechas. Esta noticia viene a corroborar estas, estas ideas de que, bueno, aquí algo raro está pasando esto ya. Uy, uy, uy, vaya muy deprisita. Y me gusta el tema de los polos porque estar viviendo este proceso que estamos viviendo ahora mismo en la humanidad es casi, casi un privilegio. No sé si un privilegio o no, pero bueno, casi un privilegio, teniendo en cuenta que la inversión de los polos se produce cada 800.000 años, más o menos, ¿vale? Estamos hablando de una inversión magnética y, por lo tanto, también de una debilitación del campo electromagnético de la Tierra magnético y el proceso suele durar unos 20.000 años y este en el que estamos dio comienzo en el año 1831. Así que los científicos pues se han visto obligados a cambiar el modelo magnético mundial, que es el que utilizan los GPS, los coches, el tontón, los móviles, el Google Maps, el WAZE, el, el ejército de Estados Unidos, todas estas cosas. Un año antes de lo previsto, porque como acabamos de mencionar Se conoce que la inversión de los polos lleva prisica, como dirían en mi pueblo. O sea, que algunos estudios, como uno que realizaron en la Universidad de Berkeley en California, dicen, esto es muy arriesgado, pero dicen, que una inversión de este tipo podría tener lugar en el transcurso de una sola vida humana, una generación. Pero hasta el momento no tenemos más estudios que respalden esta teoría. Así que, si bien es cierto que ya somos unas cuantas las generaciones que estamos asistiendo en la Tierra a este cambio, Pues seguramente no seremos las últimas la última en, en, en, en ver cómo va a acabar la cosa Más datos, importante El campo electromagnético está disminuyendo a razón de un 5% cada siglo Pregunta que todos los oyentes estarán haciendo ¿Cuándo se completará la inversión? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero de hecho es difícil saberlo Pero si ocurriera ya, sería un poco chungo Eh, si ocurriera durante nuestra vida pues durante nuestra generación afectaría los sistemas de navegación, los satélites las comunicaciones y haría falta más de una generación para adaptarnos durante largos periodos de inestabilidad en el campo magnético De hecho, por eso los científicos llevan más de dos décadas haciendo mediciones y registros y claro, imagínate que un día te despiertas y las búsculas están apuntando al sur en vez de al norte algo muy raro, pero es que al mismo tiempo totalmente natural, ha ocurrido antes y está volviendo a ocurrir, pero lo más grave Es que otras consecuencias de vivir un cambio de polos, además de causar estragos en las brújulas y en los sistemas de navegación, las redes eléctricas y todo esto, es la exposición a la radiación. Es decir, por ese debilitamiento del campo electromagnético. Recordemos que el campo electromagnético de la Tierra nos protege y cuando se debilita, como se está debilitando además diez veces más rápido de lo esperado, nos quedamos en una pérdida temporal del campo, imaginemos ese escenario, pues nos quedaríamos expuestos a las partículas energéticas del Sol, los rayos cósmicos, cosa que podría producir mutaciones genéticas o un aumento considerable de las tasas de cáncer. Ya os digo, la cosa sería más grave aún si la inversión fuera precedida de largos periodos de comportamiento magnético en vez inestable, cosa que ya ha pasado alguna vez también en el curso del pasado de esta historia del planeta Tierra, Y es el precio que pagamos por vivir en este planeta tan especial y tan maravilloso. Pero tranquilos. Claro que sabemos que no es la primera vez que pasa y seguimos aquí, con lo cual extinguirnos no creo que lleguemos a extinguirnos un, que, un que un hecho, un poquito, es un poquito rarito si nos podemos, nos podemos ir transformando según vamos evolucionando no pero bueno, y no. No, no, es otra cosa ¿no? muy bronceados no, azules, yo, cre yo, creo, yo creo que estáis cayendo en, en la trampa de Mado, o sea, esto es una, sí, es una trampa. como la copa de un pino y es que la tierra es plana amigos, ni núcleo, ni nada de nada, o sea... O esto, sea, ¿tú te has comprado esa pp que es eh, fake me? Claro. Claro. claro. Mentiras me a gusto, ¿no? Al, la, la, al gusto al consumidor. La tierra es plana. La tierra el cambio plana. climático no existe, es cosa del hombre. Es, son ciclos. Y los polos no se están invirtiendo. Claro, son ciclos, son ciclos. Claro. Eso es mentira, como el cambio climático. Es es evidente No te el tono irónico No, Como sabéis, habéis sabéis Ha perdido el norte A ver si es que ha perdido el norte Yo es que ya me he invertido Hay una consecuencia menor De esto del desplazamiento del polo magnético Y es que tienen que pintar determinadas pistas De los aeropuertos De aquellos que están más al norte o al sur Porque tienen claro, tienen numerados Lo que son los grados del polo magnético Entonces la En ese cuando tipo de nos sectores, referimos ¿qué al polo magnético, ¿a qué nos estamos refiriendo, Juanjo? Nos referimos a, a, a, pues a lo que detecta la brújula, una cosa es el polo geográfico, sí, que es el que eso, entendemos, que es el que aparece en los mapas en sitio, ¿no? eso digamos. se mantiene, sí, pero y luego lo que tenemos es el polo magnético que evidentemente... O sea, es... no hay que volver a hacer los mapas eh, No, bueno, a ver, lo que lo que estaba comentando Amado, todo lo que sean dispositivos que dependen del magnetismo, como GPS o como las propias brújulas tú, conforme te vas acercando, te vas subiendo al, vas subiendo hacia el norte geográfico o descendiendo hacia el sur geográfico te vas a dar cuenta que entonces la brújula no te marca, lo que no, no hay una coincidencia entre ambos polos, entonces ahí la, la distancia cada vez es más amplia y entonces ahí sí que tienes un problema de, de ubicación vamos, que si haces el camino de Santiago no uses brújula porque puedes acabar en la alpujarra granadilla vale, de bueno, de te, te, si me, estuviera me, un poquito más al norte, una... si estuviera por Suecia el camino a lo mejor sí que teníamos déjame decir una cosa, esta vez sí es seria y el, el, el verdadero misterio de lo que nos ha dicho Mado es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y hay una, una tremenda discusión acerca de los que piensan que eh, hay una, digamos, en la corteza terrestre, se está dividiendo entre Groenlandia y Alaska y esa falla es cada vez eh, más enorme y en consecuencia, eh, digamos, eh, toda, toda esa masa eh, llevaría consigo una serie de transformaciones electromagnéticas y otros creen que podría ser debido a eh, un problema de presión en el núcleo terrestre porque es eh, quien genera eh, en combinación con otras capas superiores eh, los iones necesarios para que nuestras brújulas y nuestros aparatos datos de medición, eh, pues marquen debidamente al norte. Y es verdad que han habido eh, movimientos eh, a lo largo de los eh, milenios, tanto es así, y es cierto lo que decía eh, Mado, que han habido épocas en las que el norte magnético era el sur eh, geográfico, para entendernos, eh, y, y por lo tanto, eh, -todo esta, es toda esta transformación, el, el, el gran misterio es saber el por qué, ¿Qué ...cuál es el causante y desde luego no se puede pensar que es el hombre... sino una transformación más a nivel cósmico... Eh, ...cuál es el responsable de este tipo de variaciones... ...que pueden alterar eh, de forma ex extraordinaria nuestro modo de vida. El 2019 se acaba, quedan muy pocos días, ocho días para que llegue al final de este año... ...un año que ha sido importante, un año que ha sido bandera... ...Manuel Corbella, para avistamientos en diófines importantes... Pues así titulaba, esto es lo que pretendía por lo menos el New York Post, que estos últimos días, al terminar el año, es llamativo como diferentes medios de comunicación norteamericanos, al rebufo de todas las noticias que se han ido publicando y que hemos ido tratando en la mesa en relación a, al fenómeno OVNI y, a, y a aquello que comenzó justo exactamente hace ahora dos años, cuando se publicó aquella información sobre el comité de OVNIs del Pentágono, hace que se estén publicando varias noticias esta semana, yo he recogido un par de ellas, en medios influyentes por personas que vienen del mundo de la prensa política o de la prensa generalista y que nunca se habían metido en el tema OVNI. Y este titular es llamativo. Eh, 2019 fue el año bandera para los avistamientos de OVNIs creíbles según el New York Post. Según el Post, eh, este año se han publicado varias informaciones muy relevantes sobre esto de los OVNIs. En mayo, por ejemplo, el Pentágono admitió que investigaba los OVNIs poco después de que la Marina afirmase que se habían producido varios incidentes durante ejercicios de entrenamiento en 2004 y en 2015. En noviembre se publicó, también lo comentamos aquí, en Popular Mechanic el testimonio de uno de los pilotos, eh, que además afirmaba que una especie de hombres de negro habían borrado los discos duros de la marina después de llevarse los vídeos, que creo que era una noticia que había traído Juanjo, reseñan varios incidentes ovni eh, que ellos consideran relevantes, como el 12 de agosto en Garden State, eh, en Nueva Jersey, en que eh, se produce un avistamiento muy espectacular, en una autopista de un objeto triangular eh, muy grande, flotando por encima de, de la autopista, el 1 de septiembre, en Taos, Nuevo México, donde tres cazadores tienen un encuentro cercano con dos criaturas, eh, y al día siguiente vuelve y, y observan también un, un objeto extraño. Otro caso que a mí me parece especialmente llamativo, el 21 de septiembre, en Galípolis, en Ohio, Un matrimonio compuesto por un policía, por un agente de la ley, y por su esposa, que era científico, es decir, testigos de, de alto nivel, protagonizan un encuentro cercano también con un objeto extraño que hace que el marido llegue a echar mano a su arma de fuego, a, al revólver por el impacto emocional, ¿no? Claro, la, la noticia, lo relevante para mí, es que esto lo publique un diario como el New York Post o otros diarios parecidos, y me recuerda un poco lo que ocurrió en la España de los 70 o en los Estados Unidos de los 50, cuando eh, las oleadas de platillos volantes llegaban a las primeras páginas de la prensa generalista. ¿no? Aquí en España llegamos a tener aperturas de informativos, excepcionalmente, con noticias puntuales, el caso de Boronev, por ejemplo, el curso de OVNIS en la Complutense, esta misma historia del Pentágono, que llegó a los informativos de televisión, pero es algo eh, excepcional. Sin embargo, en Estados Unidos, con lo que está ocurriendo en los últimos dos años, es muy curioso que los medios eh, serios, entre comillas, vuelvan a prestar, a prestar atención a estos temas. Aunque cometen el mismo error que cometimos nosotros cuando éramos novatos en esto de la ufología. Es lógico que cuando tú llegas por primera vez al mundo de los ovnis, te quedes fascinado por todo la, la, el chisporroteo de, del fenómeno en sí, pero bueno, nosotros ya sabemos que con el paso del tiempo hay que hacer criba y ser un poco más crítico. Pero insisto, pues, es más interesante que lo que dicen... ¿Quiénes lo dicen y dónde lo están diciendo en estos momentos? Pues eh, Manuel, mira, déjame aportar una reflexión que hacía en voz alta a través de la red eh, social Twitter Nick Pope hace unos días y que os eh, aseguro me puso los pelos como escarpias. Y es que él mismo se preguntaba ¿Qué sucedería si el ejército de Estados Unidos, de Estados Unidos pudiera explicar racionalmente Los avistamientos reportados como inexplicables por la propia marita Y esto era como una especie de globo sonda para eh, conocer la, la opinión de los internautas. Pero ¿os imagináis que fuera así? Que todo esto hubiera sido una um, campaña. No sé con qué objetivo realmente, eh, pero como ocurrió con el, la muñecopsia de Roswell, como ha ocurrido yeah, con yeah. infinidad de, de, de acontecimientos ufológicos relevantes, que lo que, lo que han conseguido por un lado en cuanto a credibilidad, en cuanto a, a presencia en los medios, después se va a la porra, porque, porque se puede explicar todo. No, yo no lo compararía, lo de la autopsia de Roswell fue un fraude comercial hecho por un sinvergüenza para ganar pasta exclusivamente, no, no tiene ningún viso de conspiración ni de nada trascendente ni, ni especial, en este caso eh, a mí me parecen muy convincentes los testimonios de los pilotos, quizá porque yo he entrevistado a cientos cientos de pilotos que han tenido experiencias muy parecidas a los pilotos de la marina estadounidense, incluso mucho más espectaculares. O sea Realmente tampoco es que sean casos especialmente. Entiendo que, claro, cuando vienen con el sello del Pentágono, a la gente que no está familiarizada, como estos periodistas claro. generalistas, flipen. Claro. Pero a nosotros que ya somos perros viejos en esto, bueno, pues no, no tiene nada de especial. Que tengan una explicación, probablemente... ...como el 95 o el 98% de los casos... ...que esa explicación la conozcamos algún día... ...eso solo dependerá... ...de que a quien conoce el origen de ese, de ese fenómeno... ...le interesca... ...es decir... ...la industria armamentística en Estados Unidos... ...mueve miles de millones de dólares... ...si el origen de esos objetos tuviese algo que ver... ...con esa industria armamentística... Pues a lo mejor nunca nos enteramos, hay un montón de deberes que tenemos por hacer en el mundo de la ufología, en mi opinión, cosas que no se han hecho y que hay que hacer, por ejemplo, deberíamos estar mucho más familiarizados con el mundo de la guerra electrónica, con lo que se está haciendo y con lo que se lleva haciendo décadas. En el ámbito de la guerra electrónica, cómo eso influye en los sistemas de navegación, los fenómenos eh, luminosos que puede generar, eh, y a lo mejor tiene que ver con eso, no, no lo sé. No, y no lo tengo cierto es idea. que precisamente también este año, el 2019, ha sido un año importante, va a haber nuevos proyectos, pero un año importante para el desarrollo de la inteligencia artificial, Silvia. Sí, así es. Bueno, la verdad es que lo que están haciendo ahora mismo es, eh, cada vez nos están enseñando más cómo están manipulando las noticias, sobre todo con las imágenes, porque lo que hacen es crear que las, eh, las personas, una imagen totalmente estética como un cuadro, como puede ser la Mona Lisa, o puede ser una imagen que nos ha llegado de, de Salvador Dalí, o, o cualquier otro cuadro, pues están consiguiendo a través de esa inteligencia artificial que estén hablándonos, que estén eh, pues gesticulando constantemente entonces claro incluso no sé si recuerdo que salía Obama o salían otras eh, personas que directamente sí, les ponían Trump, eso les ponían Trump otros otros discursos uh -huh. que realmente claro les estaban dejando a ver, totalmente perdonar, los debates alucinados. por la cara del intermedio que da miedo eso es alucinante sí, sí, sí. lo que están haciendo ahí con ese software o sea, puedes ver a Juanjo cantando zarzuela imagínate <coughs> Y, y tener un vídeo en que Juanjo canta zarzuela. Mal, ¿eh? Mal, cantadora mal. No, bueno, eso no tendría mérito. Bueno, lo raro es que la cantases bien, eso sería lo extraordinario. Bueno, pues todo eso se está haciendo a través... Claro, lo hacen de, a, a través de algoritmos, a través de aplicaciones y, claro, tú tienes que dilucidar realmente es que eso que te están poniendo es o no es. Con lo cual, claro, te están manipulando absolutamente todo. ¿Hasta dónde puede llegar a, a ser... ¿A poner límite a ese tipo de cosas para que no te estén transmitiendo esas informaciones? Pues es una de las cosas que, que están intentando pues eh, controlar, porque claro, lo llaman los deep face, que es como lo de la Yoconda, como lo de la perla de, de Vermeer, o a lo largo, imagínate, si esto ya lo han conseguido, ¿qué no van a conseguir En, en un futuro, o sea, que va a ser constante. Entonces, pues bueno, cada vez están haciendo también más, más estudios y dicen que se están sum sumando más medios, más foros e incluso hasta citan un poco Wikipedia porque también la están manipulando. Entonces, claro, el tema de la inteligencia artificial, si no se le intenta poner límite o un control pues es que también nos pueden estar dando una información que no corresponde. Aquí, aquí dimos hace también unas semanas eh, el, el, el fraude que se había cometido eh, manipulando con una inteligencia artificial la voz de un ejecutivo de una empresa para ordenarle a un subordinado a distancia que, que hiciera una transferencia de, de una cuenta a otra cuenta. Uh -huh. Y realmente esa voz de ese ejecutivo era falsa. Entonces, claro, el, otro, el trabajador estaba escuchando a su jefe, que le estaba dando unas instrucciones muy claras de lo que tenía que hacer, y evidentemente él obedeció. Y esto se puede llevar luego al tema que tú estás comentando Silvia, con, con transmisiones con videoconferencias en directo donde tú creas que estás hablando con alguien porque encima le estás viendo que es un, un, un superior tuyo y también te pueda ordenar, o un familiar incluso que te diga cualquier cosa y a partir de ahí te pueda pero pensar si, que estás y... en un secuestro que hagas cualquier tipo de movimiento y automáticamente... Pues imagínate con la domótica, con las claro. casas inteligentes eso claro, te pueden crear un lío tremendo pero es que incluso lo están utilizando para también hacer manipulación de estudios científicos entonces claro tienes que tener muchísimo cuidado a ver qué es lo que te quieren estar colando Estos son cosas y asuntos eh, relativos eh, a innovaciones que se han producido en este 2019 pero parece Giuseppe que en los próximos 50 años se van a producir muchas y que tiene que ver con la vida en otros mundos Bueno, esa es una de las uh, cuestiones que se van a explorar en los próximos uh, 50 años, pero uh, hay algunas más, uh, relativas, por ejemplo, al mundo de la física. ¿no? Eh, el primer secreto eh, seguramente es mm, saber de dónde venimos, ¿no? el uh, secreto el, del origen de nuestra e existencia. Y la física en ese sentido ha determinado que el Big Bang produjo cantidades similares de Al, de la que nosotros estamos hechos, eh, pero eh, sabemos que existe una cantidad igual de antimateria, eh, que para entendernos es la contraparte idéntica de esta materia, pero con una carga eléctrica opuesta. Lo que se preguntan los científicos es, ¿y dónde está toda esta antimateria. y para ello eh, van a hacer nuevas investigaciones en el gran eh, colisionador de hadrones eh, de, de Suiza eh, para proporcionar información acerca de esta eh, incógnita, este podría ser uno de los primeros retos el segundo eh, es que van a fabricar tres nuevos colisionadores que eh, traen En este caso, importantes avances. Eh, uno de ellos, por ejemplo, sabemos que consiste en un túnel de 100 kilómetros, 100, eh, de longitud que rodeará Ginebra y que eh, se valdrá, de, como, como ya ocurre con el, el, el que conocemos, de una, de una pasarela. ¿Qué pretenden? Bueno, al parecer, con el actual, eh, para conocer el, el, digamos, la procedencia. Procedencia no. Es, eh, cuando colisionan las partículas hay una serie de protones y de electrones pues que eh, digamos, son indivisibles y lo que pretende este, este nuevo túnel es que los electrones y los positrones pues, eh, podemos saber con exactitud digamos, dónde van a colisionar y por lo tanto estudiar Todo esto. ¿Qué es lo que pretenden? Pues de entrada estudiar esta desaparición de antimateria y saber si puede estar relacionada con la existencia de materia oscura, que como sabéis eh, forma parte de nuestro universo hasta en un 85%. Ellos creen que esa ausencia de antimateria podría tener una relación íntima. Con, eh, con esta historia dejando de lado el, el mundo de la física y tal como apuntaba Bruno, ciertamente los extraterrestres nos esperan al otro lado del universo, o al menos esa es la idea que pretenden llevar a cabo los científicos en los próximos 50 años puesto que eh, eh, van a poner en marcha, creo que es en el año 2021, si la memoria, la memoria no me falla, el telescopio espacial James Webb eh, que eh, bueno, va a cambiar o va a revolucionar la forma en la que detectamos los exoplanetas eh, habitables porque al contrario de los que se han desarrollado hasta ahora que miden digamos, la inclinación de la, de la luz, este telescopio empleará un dispositivo que llaman coronógrafo que lo que hace es bloquear la luz estelar. Vamos, Es como si te pusieras la mano delante de los ojos y lo que haces es, es ir abriendo un poquito ¿no? los dedos para dejar pasar eh, parte de la luz. Bueno, pues para que todo el mundo no se entienda, esto es lo que va a hacer este nuevo eh, telescopio, que no solo tendrá la capacidad de localizar nuevos planetas, sino que también podrá determinar si reúnen las condiciones necesarias para albergar vida y por último de aquí a 50 años podríamos disponer también de objetivos eh, hasta los que emprender misiones espaciales interestelares que es uno de los problemas eh, que para nosotros que nos gusta el fenómeno ovni pues eh, siempre ha sido una objeción y que eh, bueno se está trabajando muy eh, intensamente en poder realizar esos, eh, esos viajes interestelares algunos Nos hablan con velas solares otros con otros sistemas de propulsión sea como sea se cree por ejemplo que en la luna de júpiter y europa podría estar albergando formas de vida ojo que nadie se lleve a engaño no estamos hablando de astar serán sino de eh, bueno Oxal, pues, Es herauxal, perdón. Sí, tienes toda la razón. Eh, estoy confundiendo ya a los venusinos con los... de. <risa> es que ocurren estas cosas a veces, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de un, de un planeta, no, de un satélite o de dos satélites que están en menos 220. Vamos, un fresquillo, ¿eh? un poquito de rasca. Pero eh, creen que las fuerzas gravitatorias de, de Júpiter, eh, que son enormes, podrían agitar las aguas que están bajo la superficie y, por lo tanto, evitar que se congelaran y estar allí eh, pues, bueno, tenen, desarrollando una vida eh, microbiana. ¿Cómo, ¿Cómo podremos saberlo? Bueno, pues hay un Europa Clipper, que a mí me recuerda Recuerda a los mecheros claro. que todos hemos utilizado, eh, cuyo lanzamiento está previsto al 2025 y que confirmará si existe o no un océano bajo la superficie que reconocerá el terreno con el fin, eh, en el caso de ser eh, posible, de realizar otro tipo de misiones encaminadas a detectar a nuestros vecinos cósmicos. Parece, parece que han intentado robar Juanjo Sanchezoro, han intentado robar el Santo Grial. Bueno, sí, sí, justo. Eh, Ese ha sido este último sábado, es decir, no ayer, sino el, el anterior. El, el, estamos hablando del, del Cali de Doña Urraca, que está en la colegiata de San Isidoro, en León. Y que, bueno, está toda la colegiata últimamente en obras, entonces hay una serie de andamios que en la parte exterior, con motivo de estas reformas que se están haciendo en el edificio, y parece ser que en esa noche del sábado, pues alguien aprovechó, se encaramó por encima del, de los andamios, llegó a forzar una de las puertas de entrada que hay ahí a la, a la fachada y bueno, se colaron en el interior. En ese momento parece que ya saltaron algunas de las de las alarmas, o por lo menos los vigilantes se, se percataron, los responsables del, me, del museo se percataron de, de esta presencia de intrusos en el edificio, avisaron a la policía y cuando llegaron, Pues simplemente la policía lo único que pudo hacer fue levantar un poco el atestado de todos los destrozos que se habían cometido y nada más. Se va a reforzar la, la vigilancia, se han puesto ya una serie de, de cámaras. No llegaron a atravesar ninguna de las barreras, digamos, de más seguridad que hay ya dentro del museo porque el propio Cali de Doña Urraca pues está en una urna con sensores, con cámaras, ya está todo en un, con un cristal blindado desde el año 2014. Porque hay que recordar que justo en esos años fue cuando ya adquirió mucho más protagonismo este cáliz como una alternativa al cáliz de Valencia, como la supuesta copa que estuvo en la, en la última cena de, de Jesús eh, gracias al estudio que, que hicieron eh, Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río que es el libro de los Reyes de los Grial libro también bastante polémico porque aquí bueno hemos ido siguiendo toda la trayectoria de este trabajo, entonces al principio parece que estaba muy bien documentado, luego se leyeron determinados arabistas, sobre todo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que no eran capaces de lo Localizar o no coincidían con la traducción que hacían de la fuente estos autores pero bueno, lo que sea por una cosa o por otra el Cali ya se ha incorporado como un auténtico icono y referente dentro del Camino de Santiago, ahora es un reclamo más eh, se han hecho ya un montón de documentales y ahora mismo pues está siendo objeto de muchísimas visitas aprovechando eso que está justo en el itinerario jacobeo entonces bueno, no se sabe nada, por lo menos no ha trascendido nada de quién puede haber sido el que haya querido robarlo Si era una no banda si organizada... los tíos en plan botellona Exacto, o eh, claro. con, con eh, láseres y eh, colgados del techo, ¿no? Claro, de momento... Era, a mí me recuerda lo del conce Calistino, y ya ves que al sí, final era sí. un matado. Era de el lo electricista tenía... de mantenimiento. Sí. aquí de, de momento... Algo también hay... se creó toda una conspiración ahí, mafias internacionales que habían robado y nada, y estaba metido... En un garaje subterráneo a 12 kilómetros de Santiago Sí, porque realmente tampoco se sabe si han querido robar Todo el mundo sospecha que sí Porque claro, es el, la pieza más mediática ¿no? que tiene Pero claro, en la colegieta hay más, más objetos entonces, Sí, que a lo no mejor no iban a por eso Que era lo más complicado y querían coger otra de hecho, cosa más fácil Se ve que rompieron lo que era como más fácil de, Pero luego ya cuando llegaba a la zona de más eh, dificultad Pues ahí se quedaron y desaparecieron Lo que no se puede robar, eh, Mago Martínez Es el sentido de la vida Aunque las sí, te nos... consecuencias tenernos. Nos vamos, a, nos vamos a poner existenciales y románticos un poco aquí. ¿sale? Sí, venga. ¿No? venga. Eh, ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Un Cada uno tendrá el otro, suyo. Los Monty Python. Sí, claro, no pero te puedes preguntar por el sentido de la vida en general y por el sentido de tu vida. que claro. es, vale Las dos cosas. Pero el, el de tu vida como que tiene más sentido para ti. Que es una pregunta que a veces nos hacemos poco y otras veces demasiado. Y hay personas que tienen las respuestas muy claras, otros que yo creo que prefieren no pensarlo y algunos que hasta sienten auténtica frustración porque sencillamente no le encuentran sentido a la vida. O se estresan buscándolo o llegan a deprimirse incluso. En cierto modo yo creo que estamos hablando de un concepto filosófico muy vinculado al propósito y la motivación que a nivel muy cotidiano yo creo sería eso que hace que te levantes todas las mañanas de la cama, ¿no? Un poco así con, con eso de decir, mmm", ese impetu de salir de la cama y comerte el mundo. Bueno, y la hipoteca también ayuda, ¿eh? pagarle. la también, hipoteca también También, también, a, a <risa> Sobre todo cuando lo has terminado, Oye, ¿no? Claro, claro. Hoy es una motivación, es una motivación. Hay numerosos estudios científicos que afirman que el sentido de la vida nos hace sentir más plenos, nos protege contra el estrés... Reduce las ideas suicidas, dicen también, y hasta la incidencia de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve en mayores. Y además, pues, si eres toxicómano o alcohólico, te será mucho más fácil desintoxicarte si tienes una motivación que dé sentido a tu vida. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues porque acaba de salir un estudio muy interesante al respecto en la Universidad de Carolina. Lo ha liderado a Wise After y afirma que el sentido de la vida es fuente de salud física y mental, pero... Pero, pero, que si te obsesionas en buscarlo, te causa estrés. O sea, que calma, calma, que ya me estoy imaginando a más de un oyente por ahí exclamando por las esquinas. Tengo que encontrar el sentido de mi vida. Tengo que encontrar el sentido de mi vida, ¿no? Dios mío, ¿cuál es el sentido de la vida? Calma, calma, que según este estudio, la edad además es determinante, porque al parecer lo buscamos en la juventud, lo obtenemos en la madurez Y debemos renovarlo en la vejez. No es lo mismo tener menos de 60 años que más de 60 años. Ya sé que estoy diciendo en la peregruillada, pero, pero cuando eres joven, según estos investigadores, como a los 20 años, pues tú no estás seguro acerca de lo que quieres, qué vas a hacer, tu carrera, no tienes un compañero de vida, ni sabes muy bien todavía qué ya a los 60 se, se tiene claro lo que nos ha conseguido no te creas no te creas lo que pasa es que las un cosas. Y, negativo, y hay estudios ¿no? hay estudios que dicen que cuando estás jubilado eres más feliz también ¿eh? no te creas además depende, añadi depende la pensión también que te quede depende que cuando sí, comienzas sí. a la salud a que 30, tengas también también a ver acá, aquí todos estamos un poquito en esta edad de cuando comienzas a llegar a los 30 a los 40 a los 50 tienes relaciones más establecidas. Tal vez estás casado, a lo mejor tienes familia, eh, tienes una consolidación en tu carrera profesional, te sientes más pleno y la búsqueda de sentido disminuye y el significado de tu vida aumenta. Y después de los 60 las cosas parece que empiezan a cambiar porque las personas se retiran de su trabajo y entonces comienzan a perder esa identidad que a lo mejor han volcado en el plano profesional y comienzan a desarrollar problemas de salud, algunos de sus amigos y familiares empiezan a faltar, a fallecer y es entonces cuando se ponen nuevamente a la tarea de buscar el significado de la vida porque el que tenían alguna vez pues ya no es y toca redefinirlo lo más importante quizá, creo yo de este estudio es que viene a corroborar estudios anteriores que la presencia de significado en la vida está asociada a un mejor bienestar físico y mental es decir que las personas que saben para qué viven Y resuelven los problemas cotidianos, viven mejor Tanto mental como físicamente Mientras que la búsqueda De significado en la vida puede estar asociada A un peor estado mental Bienestar, de funcionamiento cognitivo Las personas que no han encontrado sentido a sus vidas Y lo buscan repetidamente Sin conseguirlo, se sienten frustrados En este tema, sienten estrés Y es un estrés que perjudica A su salud física y mental Recordan también asimismo que hay otros estudios Que nos hablan de la predisposición genética A sentirse felices y con una vida con con sentido, marcadores que siempre marcan la diferencia pero que en ningún caso tienen por qué ser determinantes, no al determinismo biológico, hay muchos otros factores que también influyen, de hecho ese es uno de los grandes éxitos de la psiquiatría y la psicología, desarrollar terapias que puedan ayudar a las personas que no se sienten felices, o sea, si se encuentran mal, eh, perdidas y sin un propósito, a encontrarlo y a encontrarse bien y sentirse felices este estudio de hecho tiene visos de futuro abordará más fases y los investigadores ahora quieren analizar otras áreas como la sabiduría y la compasión y cómo estos factores que podemos cultivar, porque todos podemos cultivar el conocimiento y la compasión impactan en el significado de la vida y yo quiero acabar solo con una pregunta a todos vosotros, también a los oyentes eh, y aviso que no es fácil de responder ¿cuál es el sentido de vuestra vida? Wow. La, la rosa de los vientos es un poco políticamente correcto, ¿no? Bueno, sí. <risa> es que me miraba a Bruno de una manera que digo voy a tener que decirlo por, porque... por la gafa. lo <risa> <risa> no, no intimidando. Me, me, he me que, está que costando, decirlo. eh. Me está costando encontrarlo. Yo, yo creo que sigo persiguiendo marcianos Marciano, sino como no es El, el, de la el vida, sentido ¿no? de la vida no está en uno mismo, está en lo que otros esperan de uno. Bueno, Uf, eso es muy aburrido. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, Porque... que no. Yo, yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero... Pero se hay lo, has que dicho tú, lo has dicho tú, Bruno. Tienes que estar de acuerdo, lo has dicho tú. <risa> ah, no. eh, es decir, en el sentido... Él dice, yo no estoy de acuerdo en que ese es el sentido de la vida. Sí, yo creo que la vida de uno no existe. No existe la independencia. Existe el entregar la vida a otro. Nada más. Pero, pero y lo digo como una crítica, sí, sí. ¿eh? No pero, no pero como una ver, cosa Bruno, positiva. Es... Si tú eh, estás mirándote en el espejo de lo que piensan los demás, jamás vas a ser feliz. Pero Porque no, no, pero es que, que, blanco, es que, lo, que los negro. demás los demás solo te quieren para no, su satisfacción. Tú tienes, tú tienes que valorarte. <ríe> cambia cambia el círculo de amigos, ¿eh, Bruno? Está, cambia claro, el círculo claro, de amigos. Claro, claro. <ríe> Quiero que ya no te llamo, va a pasar que cosas que claro, yo, <risa> madre mira me está dejando me lo está dejando pero bien Me lo voy a traer una semana a Alicante, lo voy a dejar nuevo, ¿eh? Sí, eso sí, estaría sí. bien. Eso. Eso, eso, eso sería un milagro. Pero no te ella, le lleves, ella, pero no, no te lo lleves el invierno de... y con estas uh, aguas que habéis tenido, ¿eh? Con 24 grados hemos estado en Alicante hoy, ¿eh? Bueno, hoy maravilloso, He sí, Un sí, torneo maravilloso. de pádel maravilloso. O la mía, la mía la dando envidia, sí, sí, así sí. como no va a estar ella tan feliz del sentido de la vida. el Sentido de la vida es sentirte bien contigo mismo, eso Esa la es. Eso es la O sea que Nadie encuentra el sentido de la vida. A ratitos. He dicho la A cosa ratitos. de viernes, pero nadie me secunda. Vosotros A ratitos. Veréis. Oye, pues es un sentido, pues es uno de los tantos propósitos de la vida. Ahí, ahí, más bien. El sentido de, de la vida madre. es aguantarse y jorobarse. No hay, sí. hay nada más. Eh, Llegará el día de la muerte. Llegará el día de la muerte. Puñetas, ha comido puñetas. Joroba, ya me toca morir me cago en la dicha. No, hasta el 8 de enero va a estar así. A eh, hay que aguantarlo. <ríe> hasta el 8 de enero, ¿por qué? Hasta que pasen los Reyes va a estar insoportable. Los Reyes son el día 6, Manuel? Ya, pero como tú tienes el efecto rebote, te ah, dura un vaya, par de no días va, más. <risa> <risa> Ay, bueno, Manuel, cuéntanos en ¿eh? más noticias, en ¿eh? más informaciones. ¿eh? Por ejemplo, eh, hablares de Frankenstein, ya que estamos hablando de la Navidad. Ah, lo de Frankenstein sí. está tremendo. Está tremendo, vamos, lo tengo recientito, recientito. Claro, es que estamos en Navidad. Sí, pero ¿por qué? Pero ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque independientemente de todo, eso es el musical... O por el gobierno Frankenstein. Eh, también, también, <risa> también. Es porque también se regalan muchos libros. Y entonces el clásico de Frankenstein, ese, siempre es algo con el que aciertas sí o sí. Y entonces, ¿cuál es la nueva información que ha salido? Pues que sabéis que siempre hay muchísimas teorías sobre en qué Se inspiró Mary Shelley para crear Frankenstein. Y entonces han vuelto a retomar uno de los asuntos que dicen que es que seguramente en 1816 cuando ella estuvo con, con su chico y con Lord Byron estuvieron ahí pues pasando ese verano. Eh, boreal que era un invierno que se prolongó por el tema de, del volcán tambora creo que se llama bueno pues el asunto es que ahí estuvieron creando todos a ver qué era lo que escribían y dicen que ella seguramente se inspiraría eh, en, en un castillo de Alemania que se llama así se llama el castillo Frankenstein y que viene de origen de una familia que es, eh, a ver si encuentro el nombrecito, porque él se hacía llamar Van Unzu Frankenstein, aunque en realidad no se llamaba él así, sino que tenía, él se llamaba Conrad Red von Breuberg. Bueno, pues este señor fue el que construyó el Castillo Frankenstein, es del siglo XIII, de 1200 y pico, y dicen que seguramente ella fue allí, y ¿por qué? ¿Qué tiene que ...de relación, pues en realidad no es con relación a quien construyó el castillo... ...y las personas que, que le dieron nombre, sino es a un científico que se llama... Johann Conrad Dippel, y bueno, pues este señor se le conoce y ha pasado la historia... ...como el descubridor del aceite que lleva su nombre, es un aceite Dippel... ...que es un aceite que además se, se ha estado utilizando para desnaturalizar alcohol y que en, supuestamente también se utilizó en su momento para minerar el agua en los depósitos durante la Segunda Guerra Mundial pero ¿cómo se consigue este aceite? bueno pues este señor hacía procesos alquímicos en este castillo, en Frankenstein y lo que conseguía, ese aceite era una cosa espesa mmm, marrón con un pestuzo que te mueres y entonces era a base de destilar huesos descompuestos hol rico buenísimo vale, se supone que él lo hacía para eh, que le dicen que era como un, una textura que parecía alquitrán eh, líquido aceite de argán más o menos más o menos bueno entonces él se supone que lo que hacía era experimentar con huesos y carne de animales hervidos con el objetivo de sanar a personas endemoniadas ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues este señor incluso escribió un libro, un tratado, que el tratado eh, tiene un nombrecito también un poquito curioso, y bueno, lo que ha dado pie es a una leyenda negra un poco en torno a él. Entonces, como hacía todo esto con los animales, y, en el, y lo hacía en este castillo, la gente empezó a contar que este señor lo que hacía era robar cadáveres. Y entonces esos cadáveres se los llevaba al castillo, los troceaba, los unía, patatín, patatán, y entonces, claro, al final creaba lo que luego, mmm, más o menos, la llegó el rumor a Mediseline. Entonces, a la pobrecita ahora resulta que de creativa nada, según esta hipótesis, sino que realmente lo que hizo fue limitarse a contar la leyenda de este Dippel, que creó este aceite y que tenía eh, pues el supuesto rumor y leyenda de que robaba cadáveres y los troceaba y que hacía experimentos con ellos y que claro, pues entonces el nombre de Frankenstein no lo creó Mary Shelley porque lo copió del castillo ¿lo de trocear cadáveres y crear ahí un monstruito? pues tampoco mucho porque en realidad yo lo hacía este señor que era una leyenda que contaba a la gente cuando en realidad lo que hacía era esta porquería de, de aceite que luego se supone que, que venía bien para lo de desnaturalizar el alcohol pero vamos, para poca cosa más con lo cual ¿Qué fue lo que ella creó pues sí, que al final le metías ahí la electricidad pero también dicen que lo cogió de otra cosa, o sea que ella lo que hizo fue también, pues eso igual com, como su monstruo he cogido datos de aquí, de allá y luego ya le dio ahí su forma pero eso es como los buenos cocineros, hombre, yo, yo, los buenos cocineros ¿no? pienso, claro. a ver, a ver, que no se te oye yo, yo pienso que sí que fue creativa de creativa claro. eh, esas cosas eh, la inspiraron Creo que todos los escritores se inspiran en leyendas, en historias, se documentan para construir sus historias. Yo soy una apasionada de Mary Shelley, tengo no sé cuántas versiones de Frankenstein, tengo biografías suyas. Creo que también hizo un trabajo mmm, de exorcizar sus propios demonios en esa obra en la que creo que Frankenstein era su padre, porque su padre, no olvidemos que estaba casado con Mary Wollstonecraft, la que sigue sí, la feminista la que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que a ella la educaron para ser, bueno, dentro de, de esos valores de libertad, de feminismo, de, de independencia, y que luego su padre no le permitió ejercerlos, que fue como como, como ese creador, ella e, e, su padre fue el que creó a, a, a esa Mary Shelley monstruo, que luego renegó de ella, como hizo Víctor Frankenstein, a esos niños que no dejan de morir en, en, en la novela siempre, esos hijos suyos, ¿no? Cómo ella hace toda esa trama, esa creación, y, y, y plasma ahí ese monstruo moderno, ese, ese el Prometeo. O sea, el nuevo, el nuevo sí. Prometeo. Es una obra de arte, es impresionante. Yo eh, la tengo ahí como una de las grandes heroínas literarias de mi vida. Que sí, que sí, pero que esto ya te digo que lo que hacen es intentar como quitarle el valor, que ese es el problema. Y una curiosidad solamente de tal Dippel, porque también tenía tela este señor. Resulta que él mantenía que el ser humano tiene alma y que ésta puede ser trasladada de un cuerpo a otro mediante un embudo. ...porque como lo destilaba todo... <risa> ...esto por ejemplo nos lo puede enseñar... Esto ...porque no la sé... Salsa dippel, ¿no? Sí, sí. tiene típica. enseñanza sobre la momona... ...Manuel Caroyal... ...un cerebro agujereado, ¿no? Sí, me ha, me ha sorprendido este artículo... ...es que me ha llamado mucho la atención... ...me ha, me ha hecho pensar mucho... Y, ...y me ha parecido interesante... ...compartirlo con vosotros... ...a ver si os sugiere... ...algo también esta semana... Daniel Mediavilla publicaba una reflexión Inspirado en la traducción al castellano De un libro de Shang Kim, Del que ya hemos hablado en varias ocasiones en la tertulia Una historia insólita de la neurología Donde se trata <coughs> Hoy estamos muy existencialistas eh, Él plantea que eh, aparentemente todos sabemos quiénes somos ¿no? mm. Tú sabes que eres Silvia, tú sabes que eres uno, uno Juanjo es a Dios, veces, a veces. yo soy Manuel <risa> Todos creemos que sabemos quiénes somos y quiénes son las personas que nos rodean. Sin embargo, la historia de la neurología ha demostrado que una lesión cerebral puede cambiar toda tu forma de percibir la realidad, incluso de percibirte a ti mismo. Y menciona varios casos eh, realmente vertiginosos porque eh, esta convicción de que todos sabemos quiénes somos y quiénes nos rodean, en el ámbito, cuando se traslada al ámbito de religión, o sea, evidentemente, esto lo sabemos a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y si lo trasladamos al ámbito religioso, hay incluso quien piensa que esa conciencia sobrevive a la muerte y puede continuar por toda la eternidad como individuos pensantes. Uh -huh. Sin embargo, la realidad neurológica es muy diferente. Y hay casos absolutamente alucinantes en la historia en la historia médica. Uno de los más famosos, probablemente el más famoso, es el de Phineas Cage, que eh, a mediados del siglo XIX, eh, él tenía 25 años, durante toda su vida había sido un chico muy sociable, con, con una vida social muy activa, muy querido por su comunidad, pero ese día él trabajaba en una instalación de los, de los raíles de ferrocarril, y se produce una explosión, y una barra de hierro sale volando, ...y le atraviesa el cráneo... ...él ni siquiera perdió la conciencia... ...en todo momento fue consciente de... ...esa barra de hierro que le entró... ...por el mentón y le salió... ...por la parte de arriba del cogote... ...fue sometido a unas curas de urgencias... ...sobrevivió... ...pero a partir de ese momento... ...se convirtió en otra persona... ...en una persona diferente... ...no perdió ninguna capacidad... Eh, ...de lenguaje como ha ocurrido en otros casos... Pero es como si hubiese sido poseído por otra, por otra identidad diferente. En la guerra de secesión se recoge la, las investigaciones del doctor Silas Will Mitchell en la guerra civil americana, que él trató a muchos soldados que sufrieron lesiones y amputaciones en, en la guerra civil americana uh -huh. y que hablaban de que ellos... ...seguían sintiendo el famoso efecto fantasma del miembro fantasma, ¿no? sí, sí. Sobre todo, él se dio cuenta de que los miembros amputados de la mitad superior del cuerpo... En, ...producían ese efecto fantasma con mucha más claridad, por ejemplo, las amputaciones de dedos o de manos, ¿no? Los soldados aseguraban que seguían sintiendo sus dedos y sus manos a pesar de que ya no los tenían... Me llama mucho la atención que incluso él reseña en sus notas casos de amputaciones del pene en soldados en que el cerebro podía seguir produciendo orgasmos a pesar de que el pene ya no existía. Fijaos qué cosa más alucinante. Pero lo fantasma. que me ha dejado ya realmente flipado es todo lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial Con, con soldados aliados que habían caído prisioneros en Singapur, por ejemplo, que habían estado sometidos a una dieta muy pobre de arroz refinado en los campos de concentración japoneses, por ejemplo, y que a causa de esa dieta ellos eh, contraían el beriberi, que es una enfermedad carencial que provoca problemas cardíacos, tics, anorexia, pero que además, otro de los efectos secundarios, es que los convierte en grandes mentirosos. Es decir, una carencia alimenticia, el déficit de vitamina B1, que es un elemento que sirve para extraer la, la energía de la glucosa, que es fundamental para el cerebro, uh -huh. y que además produce algunos neurotransmisores, hacía que cuando eran, cuando regresaban a los Estados Unidos y los médicos los estaban tratando, quienes habían sufrido esa carencia de una vitamina Le, le, de, por ejemplo, el médico les preguntaba, eh, ¿tú has estado cabalgando conmigo en un corcel negro? Y el tío revivía, reconstruía una historia totalmente falsa como si fuese real. Es decir, que una, una lesión cerebral, una carencia alimenticia, alimenticia puede llegar a cambiar tanto nuestra personalidad como para convertirnos en otra persona. Muy rápidamente eh, menciona, por ejemplo, otros casos de personas que por una lesión cerebral pierden el lenguaje, de repente, dejan de, de recordar cómo se hablaba español, tienen visiones sobrenaturales, percepción de aparentemente otras realidades que evidentemente son ficticias. Pero que demuestra como lo frágil que puede ser nuestro cerebro, aunque al revés ocurre también lo contrario, porque hablan de los casos de soldados, por ejemplo, que en una batalla han perdido el rostro, sí, han sí. perdido la cara, y sin embargo siguen manteniendo su yo más íntimo interno, ciegos que aprenden a visualizar el mundo a través de los ecos que les devuelven los golpes del, del bastón como si fuese el radar de los murciélagos, o sea, A ver, Juanjo, quería... Sí, ¿no? de, bueno, de, de, de esta línea, ¿no? de lo difícil que es saber esto de, de qué es exactamente el yo... Eh, hay un, una, toda una línea de experimentos que, que se hicieron durante mucho tiempo se estuvo practicando no sé si se sigue haciendo hoy en día creo que ya no o salvo en casos muy extremos que aquellas personas que tenían epilepsia para evitar que se les extendiera por todo el cerebro cuando es una epilepsia muy, muy grave lo que hacen es que les cortan el cuerpo calloso y los dos hemisferios ah, ¿sí? quedan aislados entonces claro, aprovechando ese, ese tipo de cirugías se hicieron muchísimos experimentos sobre todo en los años 60 eh, cuando se empieza a hacer eh, para ver realmente qué es lo que ocurre cómo procesamos la información la percepción, etcétera. Y hay una conferencia muy interesante de, de Ramachandran que es uno de los grandes neurólogos que, contemporáneos que lo que hizo fue someter a cada hemisferio una pregunta distinta como sabéis tenemos hemisferios que en principio están un poco más especializados, uno como que es más racional, otro más emocional y a la vez eh, operan o so, gobiernan distintas partes del cuerpo entonces uno gobierna el habla y otro gobierna por ejemplo pues la parte motriz entonces lo que hacía es que le preguntaba, le decía al, al sujeto eh, ¿tú crees en Dios? dímelo con la boca y entonces decía sí y dice y ahora escríbeme crees en Dios y escribía no, no. y era el mismo individuo ah, es que se ha poseído <risa> con el Matías Rosamientos en Twitter Milagros eh, milagro se nos dice buscar el sentido de la vida no tiene sentido Bernardo señala buscar el sentido de la vida a propósito que decíamos en buscar el sentido de la vida no puede ser intentar dar sentido a lo hecho y Hermes nos señala Mi sentido de la vida es hacer lo que esté en mi mano para mejorar el bienestar del ser humano en el planeta. Muy rápidamente, Juanjo Sánchez Zoro, muy rápidamente. Eh, ¿Descubrimiento desmitificador o no? sobre la isla de la Pascua Bueno, más que sobre des... los Moai sobre... sí, más que desmitificador yo creo que lo que hace es que amplía un poco la, la idea que se tenía de qué uso podían tener una de las teorías que aquí más hemos repetido es que estas estatuas, los Moai pues parece que representaban que podrían encarnar a los antepasados y que además lo que hacían era eh, proteger con su mirada a todos los habitantes de la isla bueno pues ahora hay un, un nuevo estudio que justamente en aquella parte que es donde se creía que estaba la cantera que había un montón de, de moáis eh, allí agrupados y que además no se habían desplazado la mayoría de ellos supuestamente porque se habían dejado allí como a medio construir Eh, un poco abandonados, ahora hay un nuevo estudio de la Universidad de California que lo que dice es que realmente sí que tenían una función, que estaban allí custodiando campos de cultivo. O sea que realmente la misión sería favorecer la fertilidad de esos campos porque estos moáis que están ahí en la, en la zona del volcán, donde ya digo se utilizaba la materia prima para poderlos tallar, pues a, estaban profundamente excavados al analizar los suelos que, que les rodean. Se ha visto que tienen una serie de, de elementos que corresponden a diferentes especies vegetales como la banana, el taro y el camote y que son todas ellas comestibles y que indicarían que efectivamente estaríamos ante unos entornos agrícolas y que además de proteger a los vivos, a los habitantes, pues también tendrían esta misión los moáis de, de ayudar a los a los campos de cultivo. Bueno, pues esa información sobre esas estatuas gigantescas, algunas de ellas, bueno, todas eh, prácticamente eh, enormes, algunas Valles gigantescas, metros, sí. eh, que ocupan, bueno más de 6 metros de media pero las hay incluso más grandes uh -huh. ¿eh? eh, esa esas, que todos hemos visto en alguna ocasión ahora en Onda Cero llegan las noticias en la actualidad y después continuamos unos minutos más en la tertulia zona cero de la Rosa a los Vientos En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora de esta noche en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener fronteras en del futuro, mujeres con historia y ecos en del pasado, y unos instantes más, unos minutos más, con actualidad en las noticias en la tertulia Zona Cero. Giuseppe Guijarro nos va a comentar, por ejemplo, Giuseppe eso sobre las pinturas rupestres en Indonesia. Pues sí, unas pinturas que nos, nos obligan a retrotraer la, la, digamos, la idea de pintar en uh, las paredes de una cueva hasta mil años atrás, que se dice pronto. Eh, os quiero recordar que hasta ahora las más antiguas eh, correspondientes al Paleolítico Superior estaban en Francia y se calculaba que podían estar entre los catorce mil y los 21.000 años. Pero lo que han encontrado... Este equipo liderado por los arqueólogos Maxim Obert y Adam Brumbrum, brum, brum. iba a decir yo Brumbrum, brum. <ríe> eh, es... Eh, no, eso, eso es eh, el, el miércoles, el Brumbrum. Brum. Sí, el miércoles. <ríe> eh, Es que eh, estas, uh, estas pinturas, que están en una cueva uh, llamada Leang Boulou, uh, está fue descubierta en 2017 en, uh, te lo diré, en la isla indonesia de Celebes, pues uh, hacen alusión a lo que podríamos llamar las, uh, las primeras figuras trascendentes. Es decir, en las que el ser humano empieza a pensar eh, que existe un más allá, que existe eh, algo eh, especial ¿eh? En, que nos protege y nos, nos ayuda. Porque estas eh, pinturas, que en principio eh, combinan pues características humanas con otras animales, tienen lo que han denominado. Mira, me ha salido a la primera: que eh, son figuras muy extrañas. ...que están cazando... ...grandes mamíferos... ...con lanzas y cuerdas... ...estoy seguro que si, si yo estoy allí... ...digo que son extraterrestres... ...obviamente... ...porque son de lo más... Eh, ...de lo más extraños... ...y que este equipo de la Universidad de Griffith... ...en Australia... ...considera que son seres... supernaturales, eh, ...de lo que podríamos denominar... ...la piedra angular... ...de la experiencia religiosa... ...esto como digo nos lleva a 44.000 años atrás. ¿Cómo lo sabemos? Porque estos científicos han utilizado eh, un sistema de medición que se conoce como degradación radiactiva del uranio, que es el que se forma en los dibujos de la cueva. Eh, han utilizado para ello 4,5 metros de pared y ha dado como resultado una franja de edad que oscila entre los 35.100 y los 44 novecientos... Entonces la prensa, pues pa, para redondear estos es como el euro, las han subido cuarenta y cuatro Se trata de ocho figuras humanas. seis animales. Dos cerdos. Estos se ven perfectamente. Cuatro búfalos. Enanos. que fueron. <ríe> es que búfalos enanos me llega. que fueron realizados a la misma vez. con pigmentos eh, rojos. en la misma línea estilística. Y como digo. Estos teriántropos que están uh, dibujados con trazos simples y muy estilizados y que tienen caras muy alargadas, hocicos y bozales y otras características propias de aves o reptiles, pero sin embargo tienen cuerpo uh, humano. Bueno, pues en la Tertulia Zona Cero con noticias eh, con actualidad, en la última ¡Ah! Tertulia Zona Cero, antes de la noche buena, Manuel, ¿qué vas a hacer? Pues... ¿A Galicia vas o oh, no? Hombre, evidentemente, evidentemente, pues ponerme ciego de marisco. A ver si me pasa el coste. No comas cabezas, ¿sí? déjamelas a mí. Te no puedo rechupetearlas. <risa> Mado Martínez, ¿dónde vas? ¿Dónde pues, pasaré. Pues, pues en Alicante y pasando envidia con Manuel, porque yo soy intolerante al marisco. Ana, mira... que bien... Pues, no, de la vida, yo, claro, no. No. yo soy egoísta y me voy con, con Mado, que a mí me gusta mucho y así ella, que no lo pase mal. <risa> Juanjo, Sánchez, Olo, ¿dónde vas tú? Yo con la familia. Sí. Aquí en Madrid, sí. Y, Josep, ¿qué haces en Nochebuena? Pues, en pues, Nochebuena estaré, estaré aquí reventando los 220 pavos que he conseguido hoy en la lotería. ¡Venga, mírale, ha mírale! ¡Suertudo! Dos pedreas y el, y el reintegro del gordo. Con lo cual, esto hay que reventarlo. Y, como sabes... Pues el... una o sea, huelga, dos pedreas y el reintegro del gordo. Sí, no, ahora oh yo sé yo o sea, cuál era la pelotita que estaba metiendo el tío en el bombo. Exacto. Con razón crees en la suerte. Para que veas. Para que veas. Es que eh, si crees, atraes. Esto es así. Ahí, y ahí, el ahí. día 26, como sabéis, me voy a Grecia con, ¿Es verdad? Con, con un grupito de gente donde estaremos pasando el fin de año en Atenas. Así que espero pasármelo muy bien. Joder, a ti sí te tocó el gordo este año, ¿eh? De verdad. O sea, de todo todo a todos los niveles. <risas> Jolines. Su bebé, todo divino. Bueno, pues hasta aquí esta Tertura Zona Cero a tan solo dos noches de la Nochebuena. Feliz Navidad a todos, muchas gracias. Igualmente feliz Navidad. un abrazo grande,